ya que cuando, en cuanto concluye este programa, lo subimos a las redes sociales, lo subimos a la página de Facebook, lo dicho, para que lo escuches cuando a ti más te guste. Mañana, tarde o noche. Aparte de ello, también en facebook.com barra Euskal Música Berriozari Ratia vas a estar bien informado, ya que pues eh, te damos a conocer las noticias más destacadas de la semana en el panorama musical de Euskal Herria. También te damos a conocer los eh, conciertos eh, de los próximos días en sus eh, respectivos carteles. También, como no, tenemos algún que otro videoclip y, por supuesto, también algún que otro tema musical. Todo ello, ya sabes, de, para estar bien informado, facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia. Hoy en el programa de Euskal Música escucharemos la entrevista que realizaron nuestros compañeros del programa ¿Cómo están ustedes? de Eguski Ratia a la formación de Iruña Nekes con motivo de la salida de su nuevo larga duración A eso de las 7 menos 5 aproximadamente escucharemos esa entrevista Lo dicho, la entrevista que realizaron nuestros compañeros del programa ¿Cómo están ustedes? de Eguski Ratia Hace unas semanas a la banda de Iruña Nekes Y también escucharemos buena música, por ejemplo, escucharemos el álbum incandescente de El Boni Escucharemos el recopilatorio que ha sacado el sello discográfico GOR Ya que el año que viene hacen 25 años, 25 años, 25 canciones Y también nos iremos al recuerdo con las bandas Bill Vaina y Diviots y con la banda Lachen Todo ello durante estos próximos 90 minutos, todo ello en Berriozario Ratia, en el 100.8 de la FM, en una nueva edición de Euskal Música. Su con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria, en todos sus estilos musicales. En directo, jueves de 6 a 7 y media de la tarde, fin de semana en repetición, en la misma franja horaria, 6, 7 y media de la tarde.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 En 2009, el premio a la mejor maqueta de Euskadi Castilla, tocaron en el festival BDK Live y esta banda, Line, ha editado dos discos hasta la fecha, Line en 2009 y Leyoac en 2011. El tercer disco que ahora vamos a presentarte ha sido grabado, mezclado y producido por Eñaut en los estudios Castaín de estoa El tercer trabajo discográfico se llama Chimmeletak. Line se ha decantado por un sonido rockero, juega con mucha intensidad y sus canciones... Denotan fuerza y poderío rockero en todas sus bases en este tercer larga duración Así que vamos a comenzar el programa de Odeuskal Música Y lo vamos a hacer con este tercer larga duración de Line, Chimeletak Y de él te vamos a extraer los temas Irudiak y Máscaraden, Yoko Har Música Ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en el tercer larga duración de Line, el álbum Chimel Attack, los temas Irudiak y Mascaraden Yokoa. Una banda compuesta por Leire Verasaluz a la voz, Cristina alanzaba a la voz, Javi Rivero al bajo, John Altuna a la batería, Joseba de arriba a la guitarra eléctrica y acústica y Miquel Benito a la guitarra eléctrica. Y de Line nos vamos con el ex de barricada Bonnie, que ha lanzado ya hace unos meses lo que es un álbum titulado Incandescente. Dos CDs, por un lado un álbum rockero y por otro lado Un álbum acústico En el álbum acústico te puedes encontrar ocho temas Entre ellos El olvido, Sua o Cierra los ojos Nos vamos a centrar aquí en Euskal Música En el programa de hoy En el primer CD, en el CD más rockero Y te vamos a extraer dos de los temas Cuchillas y Explosivo Dos de los temas incluidos en el doble CD del Boni Incandescente Del Boni, nos vamos con un Recopilatorio, nos vamos con el recopilatorio Del sello discográfico Gore, ya que en el Año 2016 celebran El 25 aniversario de la creación Como sello discográfico Una canción por año desde 1991 Hasta 2015 Componen este disco recopilatorio De la historia de Gore, en unos casos Muy conocidas, en otros no tanto Pero muestran lo variado y lo intenso De este periodo de tiempo Encontrar las primeras grabaciones de un montón De grupos que hoy en día están en la cima Del rock vasco y estatal Temas interesantes Como por ejemplo El álbum de Valerdi Valerdi El tema Betty Gaste de 1991 Por ejemplo El primer disco que editó El sello Gore En el año 1991 De manos de los del rayo Con el tema Preso en tus besos O por ejemplo Econ Querobia Esian Memo Alchatu Estupenda Jones Eh, Sudagar, Chapel Punk, en definitiva lo he dicho, 25 temas en castellano 25 temas en euskera nos vamos a centrar en el primer CD en los temas en euskera y nos vamos a ir un montón de años atrás nos vamos a ir hasta 1993 para escuchar a Esquisu con el tema Agur y nos vamos a ir hasta 1991 para escuchar a Valerdi Valerdi con el tema Betty Kaste <música> Aurpegi ez ezagunak, elkar akurtzera behar zen gaitu Agur-agur begi hurda, agur-agur beti dago Agur, agur bai baina bez, ez aitu trahaztuko, agur-agur Ene hamen zaksidan, boran aurrezkena etorkizutik baanik Bizia kontrolatu daian, bizitzak kontrolatu gaitu Denbola denetskila bubi gurtu gaitu Hala kurra gurtekin jura Ez aip juudan astuko, akurrakudu betinakon Ezango burmaite saitu da Bizitza honek berriz Gugelta emango balu Utzi nausun tokia da urkituko nausun Agur-agur begiugat Agur-agur begi dago Agur, agur, agur bai bainak ez Ezaitu Agurragur behirako Agur bai bainak ez ez aitu da hastuko Agurragur behirako Agurragur behirako Agurragur behirako Agurragur As I do the hard to go Música en la sintonía de Berriozar y Ratia compartiendo contigo más música local música que se realiza en Euskal Herria en el 100.8 de la FM, como lo hacemos cada jueves entre las 6 y las 7 y media de la tarde en el programa Euskal Música de Berriozar y Ratia y ahora nos vamos con una banda de Iruña nos vamos con Ibakusa, una banda que surge de las cenizas de dos grupos de Iruña Tears from Hiroshima y Shilum sus miembros son viejos conocidos de la escena metal y rock de Iruña de grupos como Down of the Maya Kea, Shinigami o Ubisunt, entre otros. Esta banda graba su primer disco a lo largo del 2013 en la Atlántida, Barcelona y el disco se lanzó en febrero del 2014 bajo el título Abustuak Sei, haciendo referencia al genocidio de Hiroshima de donde proviene el nombre Ibakusa Sus temas corresponden a un metal de corte moderno con voces muy cuidadas, donde la melodía se alza sobre las guitarras afiladas, al estilo de grupos como Paramount o Los prophets A finales del 2013 y tras ganar concursos menores se alzan con la victoria en el certamen Zona Arte Joven de Nafarroa, siendo el primer grupo en hacerlo cantando en euskera en 30 años de existencia. Este hecho servirá como pistoletazo de salida junto a la grabación a principios de 2014 de sus dos primeros singles de los videoclips Ixalak y Snatchian. La formación la componen, Ander a la batería. Indusi a la guitarra, Santos a la guitarra, Silvia a la voz e Íñigo al bajo. Nos vamos a centrar pues en este álbum de Ibacusa, Abusto Axei y te vamos a extraer los temas Aukeran y Bearrescó es Bearra. <música> La caña y la fuerza de esta banda de iruña Ibakusa, con dos de los temas Incluidos en el álbum Abustu Aksei Los temas Aukeran y Barresco Esbearra Y nos vamos al recuerdo Nos vamos a ir con el segundo trabajo discográfico de Iribiots e. El álbum Alma Errante anima Ratú Que lo editaron en el año 1999 bajo el sello de Oyuka Pero vamos a hablar un poquito de la trayectoria musical de esta banda Bilbaína Iribiots e. en su larga trayectoria desde su creación Ha fusionado perfectamente el heavy y el metal y e. Iribiots no ha tenido grandes cambios Siempre ha situado su música en el metal melódico, en el power metal y metal alemán Donde son las melodías las que tienen el protagonismo Junto con el colchón de las teclas y sin tapar la fuerza de las guitarras A estos tres componentes hay que añadirles la fuerza y la velocidad El resultado está en función de esa fuerza y de esa velocidad Todo ello se ha tenido en cuenta en la realización de los discos de esta banda de Bilbo y de Una banda que comenzó su andadura musical hace ya un montón de años Y la discografía De esta banda es la siguiente: Herriaren Taupada en 1998, Arima Ratu en 1999, Negarraren Amorrua en el 2000, Infernoaren Asken Auspoan un vídeo en VHS en el 2000, Amaiga Beberria en el 2003, Odola Sutan en el 2005 y Susenean en el 2007. Con ese álbum en directo nos dijeron adiós. Nos vamos a quedar pues con el segundo trabajo discográfico, nos vamos a centrar en el álbum Arima Ratu, Alma Rante de 1999 y te vamos a extraer los temas Guernica y Amalur desde Bilbo recordando a los Idy Biotx En el programa Euskal Música Esta formación de Biotz, A Iván al bajo A Gorka a la guitarra Y a los coros A Miquel a la guitarra acústica Y a las voces Y a Álvaro a la batería Biotz, Con este álbum Arima Ratú Alma Errante Y con dos de los temas clásicos De esta banda Los temas Gernika y Amalur Y de la música de Euskal Que nos vamos ya Con la entrevista Que realizaron nuestros compañeros De Guski Ratian Del programa ¿Cómo están ustedes? Hace unas semanas A la formación de Iriuña Neques Con motivo de la salida De su nuevo trabajo bajo disco Así que, te quedas con la entrevista, lo dicho, que realizaron el programa ¿Cómo están ustedes? De Busquirratia, a la banda de Iruña, Neques. Neques, Arracha León, ¿qué tal? Gabón, ya. Gabón, Gabón, Gabón. Artista ¿Qué tal va? ¿Qué tal va? ¿Quiénes sois? quién sois vosotros? Aunque ya presentaciones yo creo que casi sobran porque ya con cuatro discos... Ahora el cuarto, ¿no? Pues, eh, pues casi sobradán, pero siempre hay algún despistado que... Nunca está de más. Sí, sí, sí. Pues Preséntanos, eh, yo, Preséntanos tú, como yo, yo, presentador sí, oficial. <risa> yo soy Eder, guitarra y... y conos, ¿de qué sí. Ah, ¿vamos así como en clase? Sí, sí, sí, sí, ah, como. vale. Venga, por orden, por sí, orden. Yo, yo soy Ander y toco el bajo. Hola, Ander. Ah, va, yo soy Joseba, el cantante. Y yo soy John y... Y toco la batería, a veces Y me gusta mucho <risa> Bueno, la verdad es que es el peor papel el tuyo Yo creo, por lo menos para los conciertos Porque, sí Me quito el sombrero Porque madre del amor, hermoso tío pero cómo, ¿Cómo elige un batería Ser batería? Porque aunque solo sea Por todo lo que hay que trasladar, cada vez que te vas a ir a hacer un bolo En primer lugar, porque eres joven Y tú no decides. En e e e inconsciente. <risa> <ríe> y consciente. Y consciente. segundo, pues bueno, ya te lleva la emoción sí. Otra cosa es llevar un micrófono, eso sí. Es es claro, mucho claro. más llevadero. Es que sí señor, o yo que sé, bueno, que seas guitarrista, que tienes que llevar un ampli y tal, pero el bombo, la caja <risa> ya si empiezas a hacer un poco un poco más de ruido, 200.000 platos eso es una burrada. No te creas. ¿eh? Hay que economizar. Eh, Me han hecho economizar bastante sí. estas, eh. Pero solo por eso, además, ¿eh? solo por, por llevar menos cosas en la furgoneta, no por otra cosa. <risa> Bueno, que tenéis ya este cuarto cuarto disco grabado De hecho, eh, pues ha salido hace bien poco, ¿no? Ya hace tres o cuatro días El día 6 creo, recordar El era... viernes pasado, día 6 sí. de noviembre Ajá, viernes. oye, pues estupendamente Ya pusimos un temilla, porque también tenéis un, un videoclip Que anda, está colgado por ahí en YouTube ¿Qué tal? ¿Cómo es lo de, video, lo de los videoclips en YouTube? ¿Se pues, ve? Mucha gente no los ve la, la, Lo bonito es que por potencial puedes llegar a quien quiera ¿no? El sí. que quiera quiera verlo lo puede ver. Eso ya no es como antes que no, si no te ponen no lo puedes ver. Ahora claro. el que quiera lo puedes subir a YouTube. Eso ya eso es la, la mejor parte que yo le, que yo le veo a esa herramienta es esa. Luego esta vez, en este caso, este vídeo yo creo que es la que mejor respuesta ha tenido de todo lo que hemos hecho hasta ahora en tema de videoclips. Ajá. También es verdad que al final pues con el tiempo vas creciendo y cada vez más gente te conoce y más es más fácil que te vea cada de la peña. Pero vamos, a nivel de, de lo que es la satisfacción propia Yo personalmente os he encantado yo, la, respuesta, una... la respuesta, y bien lo que hemos conseguido El producto, o sea, el, el vídeo como tal Es ah, lo claro. mejor que es hemos Es una ]ido. buena manera de ver pues, cuánta gente a cuánta gente llega ah, O pues, sí. hacerte un poco la idea del eco que hace ¿no? Y como Ajá, dice Ander, pues sí, sí, sí que, que hoy en día pues, la, pues, las redes lo, sociales, lo que ayuda las redes que, sociales, Facebook, YouTube funciona te ayuda mucho, pero también sí. hay mucho más material ahí, también claro. hay mucho más grupo, mucho sí. más vídeo, entonces, tiene parte buena, pero también tiene parte mala, entonces, sí, sí, sí, sí. Eh, no solo YouTube, intentamos pues, <ríe> enseñar a todo el mundo, son buenas, moda, son buenas herramientas, son muy accesibles, no. pero claro, para todos, entonces es, claro, todo eso el mundo hace es. uso de ellas, eso por lógica, y, y bueno, pues está muy bien, luego claro, Ya el tema de cuánta gente asista a los conciertos o cuánta gente compre tus discos en el caso de que los tengas en venta, pues ya es otra cuestión. Es muy diferente. Es muy diferente. Es que la, la forma de consumo además que ha hecho que se genere eso, ¿no? Sí. El, el tema de las redes sociales y el YouTube y todas estas historias. Es al final es el ver quitar, ver pasar, siguiente, siguiente, siguiente, siguiente, sí. la gente, o sea, antes conseguías bueno, un sí. disco y le dabas vueltas, pero 800.000 veces, todo, bueno, aquí creo que todos hemos ido a, a Tipo, a, a Salvador, a, a escuchar el disco que había llegado, que sí. no sé qué, ahora ya eso no pasa, eso ha desaparecido, entonces claro. la forma de consumo ha cambiado, hay que adaptarse a todo, sí. y ah, tiene su, su buena parte, también tiene su mala parte, de que todo vale menos, por así decirlo, de que sí. una canción pasa mucho más fácil de largo... Pero yo personalmente la, la respuesta que está viendo es, es cojonuda, vamos. No me pues es puedo quejar de eso. Exactamente. ¿Cómo habéis llegado a, a este punto? Quiero decir, ¿en qué en qué momentos planteáis que tenéis que volver a grabar otro disco y que tenéis que empezar a meteros en estudio y cómo lo elegís, esas cosas? Bueno... Eh... Yo creo, que no es, yo creo que tampoco es algo que se elija, ¿no? Sino que es algo que, que te mires y dices... Eh, necesitamos hacer algo nuevo. Sí. Bueno, con el anterior disco la vez estuvimos... Eh, no sé si año y medio incluso bueno, algo más haciendo conciertos... Que hicimos bastantes bolos. Y bueno, llegado un momento en que... Bueno, aparece uno... Pues se me ha ocurrido tal... Y, y es, es totalmente... Eh, no se decide. Espontáneo. Eso, eso, eso sale... bueno de... eh... Aparece aquí con una idea y ya la, la cosa, nos vamos emocionando sí. y, y en dos semanas estás poniendo una fecha, ¿sabes? Sí que ah, es sí, verdad sí, que, que, que Surescu, la gira, se alargó bastante porque salieron bastantes bolos y tal. Entonces dijimos, bueno, vamos a aprovechar un poquito el momento, el tirón, sí. pero nunca hemos dejado de, de componer a la par, ¿no? Vas Eso tocando, bien. pero vas haciendo cositas. Igual no tan serio como pues, teniendo en la cabeza una fecha para meterte al estudio y tal, uh -huh. pero sí que vas haciendo cositas. Y ya una vez que acabas la gira y dices, bueno, aparcamos Surescu... Te centras más en local, le das más vueltas a los temas Y hay que ser objetivo más claro Que ha claro, sido sí. también la etapa creativa muy cerrada Que es decir no ha sido tan... Dos canciones, pasatiempo dos... no Ha sido muy seguido, muy continuo sí, el, sí. La no. etapa de creación Y yo creo que eso se nota también en que todo es muy homogéneo Que todo ha salido muy del mismo momento del mismo sí. De las mismas ganas, de la misma fuerza Y aquí el compañero Eder, pues sí. Se va currando cositas en casa Y las sí. va trayendo y las pone en común y se ha salido Sí, eres el que, que hace los echara colanas. Todos han hecho colanas, todos. El que más el que, el, que, el que crea las bases sí. La primera chocolana sí, luego ya luego ya se localiza con las, luego la que más vale sigue sí, la hace sí. Estupendamente en vuestra en la nota de prensa del disco porque tenéis esta nota de prensa del disco, que bueno, vuestro, se ha intentado. Nosotros otro nivel es otro, Somos todos, chacrema. <ríe> Dice al final eh leo textualmente, el grupo Tiene la intención de tocar por toda la y todos los rincones posibles, presentando su nuevo trabajo y dar a conocer su nuevo estilo. Que no de dejará indiferente ni a los más viejos del lugar. ¡Ay, ay! <risa> <risa> y esto del... ¿Cómo te quedas? Del... <risa> Flipado. <risa> ¿Y esto el cambio de estilo que es algo que habéis hecho conscientemente? ¿Algo buscado o simplemente surge y ya está? Yo, yo creo que... Eh... Bueno, si sí es algo real, o igual es simplemente una forma de captar la atención de la gente de No, yo que creo que, que al final, eh, bueno, con, con los primer, primeros discos se nota se nota más igual la diferencia de, de gustos O bueno, igual un poco más de indefinición, ¿no? Y yo creo que al final vas yendo, conforme pasa el tiempo, vas yendo a... no Se va centrando el tiro Se va centrando el tiro hasta que llega un punto que dices eh, Queremos hacer esto y queremos hacer esto, ¿sabes? No? Y, y ya no hay duda Y bueno, es un es un punto de madurez Y un punto de, de estar muchas horas juntos De que escuchamos una... La verdad es que tenemos gustos muy similares también uh -huh. Y que nos apetecía Pues no sé si por La situación en la que estamos O por lo que sea, pues nos apetecía eh, Gritar un poco, la verdad Pues bueno, pues estupendamente Si, si, os, pare, si, si os parece eh, Y dado que ya hemos explicado Pues este este tema que acabamos de explicar Nos vamos a... Nos centramos un poco en lo que es el producto final, en lo que es el resultado final de todo este trabajo vuestro previo y vamos a la grabación. Empezamos por ¿Qué tema? Por Alto Chacurrac, ¿no? Venga, vamos a ello. Alto Chacurrac. Que... Sí, sí, no era pa pillar, ¿eh? <risa> Pregunta de saben. <risa> Alto Chacurrac. Bueno, ¿hasta dónde sabéis ir a grabar esto? Porque, bueno, vosotros sois de Luñería, ¿no? Los cuatro, entiendo. Eso es. Sí. Y... Eh, pues nos hemos ido hasta Tartierras, a, a Canícolas. Sí. Allí, al Chasu. Sí. Con, a la casa de nuestro amigo Fran y nuestro amigo Fonta. Ajá. <risa> y eso, bueno, hemos grabado en Itchule Studiak. Eh, bueno, como habéis oído, bueno, en, y a nuestro parecer ha sido un resultado eh, más o menos el que queríamos. Uh -huh. sin, sin más o menos ha sido el que queríamos. Sí. Eh, independientemente que te gusta la música no Es el sonido que queríamos sacar Y ha sido, la verdad, que muy contentos con el resultado Ajá. Y luego, lo que re se refiere al proceso Pues ha sido pues, un mes y medio de grabación, más o menos uh -huh. Y, bueno, todo, eh... todos los días, ahí, durante mes y medio no. ah. Bueno, de lunes <risa> a viernes, más lunes que mañana Aquí la peña trabaja de bueno, otras cosas sí. también, aparte de músico Pues, sí, sí, pues sí, sí. nos adaptamos al horario que se pueda <risa> Entonces, eso, pues es un trabajo eh, tiene una o sea, está, es un trabajo precocinado en el sentido de que eh, Fran lo conocimos eh, hace dos años y Ajá. bueno siempre que puede o sea es, lo tenemos como nuestro técnico de directo uh -huh. y cuando puede viene y entonces ya Antes de empezar a grabar el disco Ya hablábamos con él Lo que queríamos Cómo queríamos que sonase Qué tipo Él nos daba consejos También nos ha ayudado Sí, sí En parte ha producido a también Ha escuchado las canciones de antes sí. Ya hemos ido con conocimiento Un sí, sí. sí, sí. con proyecto en común sí. Sí. O sea, En parte Entonces Pues eso pues bueno, Una vez puesta la fecha Para ensayar eh, Para ensayar, perdón Para, eh, para, para grabar Sí Bueno, pues eh, fuimos al Chaso y bueno, pues las la grabaciones son, primero se casi bueno se suele grabar cada instrumento por separado sí. Y bueno, ya ha sido una, una grabación muy muy satisfactoria Fuimos en, en mayo de este en año mayo, sí. En mayo y... Y ten, estamos en junio, a mediados, mediados, mediados julio, julio, mes y sí. Ajá, mes, mes. Mes. muy bien, muy bien ¿Hasta qué, hasta qué punto cambian las canciones eh, cuando te metes al estudio grabación con respecto a cómo las has parido tú en el, en el local de ensayo? Pues Hola. algo cambian Pues bueno No te, no te creas, ¿eh? depende un poco... Hombre, la idea es que cambie lo menos posible, porque sí. si tenemos una idea bien trabajada, bien hilada y pues... del todo... Sí. Lo que no mola es ir a estudiar, que cambie y, y que sea lo que, lo que sea, ¿no? Ya hemos, sí. ya hemos ido con mucho proceso hecho de antes en el sentido de que teníamos muy trabajadas las canciones y sin margen de error. Es decir, sin sí. sin margen de maniobra de decir esto se puede cambiar o se puede hacer así o asá. Sí que lo que en, en lo que más se ha podido notar es en la producción de voces igual en el sentido de, de permitirte el poder estar escuchando cosas, pero en realidad es que prácticamente todo ya lo teníamos traído de antes. Sí. Lo, que es la lo, música, mucho tiempo, lo que es la ¿eh? música ha ido ha ido desde local... Eh, igual, o sea, y, ha, y ha quedado o sea, igual Hay que decir, son, son, han sido ocho mesazos de composición Hemos dicho sí. eh, Vamos a hacer la primera vez que hacemos esto Y lo vamos a hacer bien Dedicar. Ha sido un proceso sí. más más tranquilo, más relajado sí. Por decirlo de alguna manera sí. Comparándolo con los dos primeros discos Dedic por... Dedicándolos exclusivamente durante esos ocho eso, meses eso, A la grabación Los dos primeros, a meses, y se... Los primeros discos Entramos. Se grabaron mientras se tocaba Se compusieron mientras se tocaba Y luego se hicieron la grabación corriendo porque había que sacar para una fecha y no se llegaba, sí. entonces fueron procesos bastante agobiantes. Es un poco como estudiar mientras trabajas. Sí, ah, es. Y este eso. dijimos, bueno, paramos de tocar, le damos la forma buena que queremos a las canciones, de sí. ahí de ahí al, al cambio de estilo también, no ha sido un Ajá. cambio de estilo, venga, vamos a cambiar porque nos apetece, sino pues, hemos conseguido esa evolución. Hemos conseguido de hacer lo que se podía o de ponernos en común, pues hemos conseguido hacer canciones que realmente nos llenan a los cuatro sí. y con Pinceladas de cada uno y, y a nuestro estilo Claro, claro, claro. Es Realmente el nuevo estilo se refiere más a eso Que hemos encontrado entre los cuatro el estilo de música Es que... el rollo que solemos ah. decir Que es que ya no es el estilo de cuatro personas Sino que es el estilo de un grupo Ajá, es. De cuatro es. personas es. que nos hemos fusionado en un grupo claro, Porque claro. es lo que consiste en todos los proyectos comunitarios Es eso, que hay un grupo de música para mí es un proyecto comunitario Entonces Ajá. hemos conseguido ser uno Y el resultado de ese uno es... Claro, escucha hasta, hasta lo que hasta lo que yo conozco de lo que suelen ser los los, eh, los ensayos de los grupos en general pues lo normal corregidme si me equivoco suele ser que, que bueno pues que es ensayo dos tres veces por semana las que cada grupo consiga apañar entre todos por horarios y por vidas y esas cosas y que en cada ensayo pues bueno se pegue una vuelta varias vueltas a las canciones que ya están de antes y que generalmente son las que defiendes en directo durante esa temporada no Y mientras tanto, pues un día llega el guitarrista, hostia, mira este riff que me ha salido, tal, vamos a darle forma a ver si podemos. Y van salido como con cuentagotas las canciones, ¿no? Que entiendo yo que suele eso es lo más habitual por lo menos al nivel de de las bandas que no son profesionales. Entiendo. este Esta forma de trabajar que habéis tenido Pues es un poco atípica con respecto a eso Que yo yo contaba como lo habitual ¿no? Sí que es cierto que los discos anteriores Como decía Eder, sí, más o sí. menos sí que han sido Entre comillas así sí. yo creo que el inicio de esta etapa creativa Sí que empieza a surgir un poco Porque sí que había un par de canciones Pero luego ya, en cuanto este se puso a darle caña Es que no nos dejó tampoco hacer otra cosa O sea, es sí. que había curro para <risa> en casa o sea, o sea, Y había curro y curro he y, cual, y todos nada, estábamos con verdad. muchas ganas Además, sí. son la, la motivación que había de hacer canciones Y esta canción, pues esto, esto es un pepinazo Y estábamos todos tan emocionados Que en ese sentido es que no, no nos hacía falta que nos dijese háztelo tú yeah. estábamos todos muy motivados lo que hemos hablado de los temas que son más homogéneos el disco en general también tiene mucho que ver con eso su Suresco Sur se compuso en 13 igual bueno lo que son las ideas de las canciones son igual de 12 o 13 meses Ajá. entonces una se hizo en enero y otra pues en enero del año siguiente sí Lo Cacheta, Coyguela, sí que es verdad que lo que es el proceso de hacer canciones han sido dos, tres meses. Eso luego es, uh -huh. nos hemos dilatado en el tiempo en... en perfeccionarlas, en, detalles, en darles cuentas, la forma. En, en coros. Las bases, las bases no, los sí, riffs sí, y las bases, las ideas eran sí, los dos, sí. tres primeros meses y luego sobre eso hemos pegado hasta ocho meses dándoles caña, hasta dándoles forma hasta el 100% por Es la eh. famosa curva esa de que el 90% llegas al principio y luego el otro 10% es todo el curro de demás, ¿no? Sí. Oye, pues si os parece, eh, le pegamos otra escucha aparte Venga. del resultado, ¿no? Vamos. El tema con el que vamos, que, que me vamos, no lo hecho a vosotros y que es el orden que queréis llevar, <risa> es bici. ¿Le damos ahí? Yeah. Sí. ¡A tope! Tenemos a Neques, banda metalera en apartarra de pro con su cuarto disco ya debajo del brazo. Y aquí estamos, pues eso, escuchando el resultado final de, de todo lo que habéis metido, que son 11 temas, nada más y nada menos, en los que habéis tenido pues unas cuantas colaboraciones también, ¿no? Así es, sí, sí. así Me alegra que me hagas esta pregunta. Cuéntanos, yo subo un poquito, deleítanos. Sí, nada, pues, eh, bueno, como os comentaba antes, eh, bueno, Fonta era uno de los dos técnicos que nos ha llevado la, la grabación. Sí cantante de Frenetic, ¿vale? Uh -huh. Es bajista de, de caótico y, y bueno, eh, la verdad que eh, tenemos una canción que puede, que puede encajar muy bien con él, va, ¿vale? si canta canta que flipas y, uh -huh. y bueno, y la es que colaboró en, en Nachos Zakura que hemos escuchado antes, ¿vale? En la vieja que hemos escuchado Y la es que una gozada Una gozada a nivel personal y a nivel técnico y músico Buen músico, mejor sí. persona Sí, eso es Y la Además, es que muy bien Además, sin pensarlo, fue de... Nada, fue todo... Momento. Eso sí que fue improvisado La sí. es que en esa canción no pensábamos... Eh, no pensábamos meter esto Pero bueno, la es que luego... Eh, surgió en un momento Y la típica y dices prueba Y dices, graba por favor, sigue, ¿sabes? Sí, sí. Y la es que es una canción guay Le hago, hago un toque ahí especial también en esa canción, ¿no? Ajá. Y luego, bueno, eh, lo, eh, otra colaboración que tenemos, que es así que la teníamos ya pensada, que queríamos meter, eh, para meter un punto más eh, más hardcore igual, ¿no? un, un punto un poco más roto de voz. ¡Agresivo! Sí, y, eh, y bueno, y ha cantado un, un chaval que es un pedazo de animal, de Lionhead, de Roya Artun, Ajá. y un, un auténtico animal también, la verdad es que fue y, y nos quedamos como en plan, vaya brutalidad. Luego ¿no? que es esta la canción que acabamos de escuchar, Bici... Sí. Y la verdad es que, bueno, eh, hace un contraste entre los desgarros que, que hago yo y, lo, y, y él que tiene una voz igual más... Más... Más aguda eh, eh, sí, sí, eso es. Él hace más ese estilote, es decir, y la es que hace una, una combinación que yo creo que, que le da potencia a la canción, que queda guay. La verdad es que encantado con las colaboraciones. Ha sido más bien improvisadas y las es que han sido, yo creo, mejorables. Además que siempre se le buscar a alguien famoso para la improvisación, esta nos vino sí. así fue como, que, día, que a gusto nos hemos quedado o sea, No, que encima, eso tuvimos la suerte de que como Fonta, de Fre en Frenetic toca con el batería, su batería en eco, también es el batería de Lionhead pues había contacto, nos habían sí. pasado la, antes la maqueta habíamos escuchado y flipamos con el jambo y queríamos que estuviese Luego también, otra colaboración dentro de esta misma canción sí. que es con la que, con lo que empieza, con esos samples con los que empieza, también sí. eso tuvimos la ayuda de Javi Fritangas, de, vale, claro. de los Fritangas Y pues con su pianorra y todas sus maquinarias del diablo Pues se ha conseguido hacer esos, esos sonidos siderales ahí Y eso Ay, en También en Feletos ya también tiene un detalle con medio Que Ajá. nos ayudó Javi Te Oye mira, me, me ha gustado a mí mucho el resultado La verdad ya me moló mucho el, el videoclip mm. Está currado La verdad es que ahora bueno hay muchos, muchas opciones para las bandas También muchos medios para poder hacer todas estas cosas bien hechas Y la verdad es que es un trabajo bien, bien currado, ¿no? con muchos medios o sea, también se ve agradecer solo a Hugo también su producciones que que ha hecho el currazo que se ha hecho con el videoclip y es que es un pedazo de artista también y luego, sí, sí. agradecerle también eh, nos hemos quedado muy a gusto con el diseño eso de, es del disco que lo ha hecho un gran amigo se llama Andoni alias Wey The, the way, the way, the way way <ríe> un artista dibujando bueno en todo lo que es la, el, la escena artística pues plasmar algo en algún sitio es el mejor ya ah, está, es poner bien. algo en un sitio lo pone él ya y está. luego sobre todo agradecer a Baserri que es nuestro gran amigo de compañía de confianza. de confianza <ríe> que nos ayuda pues, eso, que a que salgan los bolos que nos ayuda a estar con nosotros y nos ayuda en y a promover en esto tiempo, eso es. Estupendamente ahí, pues con con todos esos agradecimientos Locateteco Igela es el disco y Locateteco Igela va a ser el tema Ay, con el que nos vamos al single, single. Y, y videoclip, el videoclip. El videoclip. El videoclip. Está ahí en YouTube, en YouTube, en Perdón, YouTube, por eh, sí, con... en YouTube. Y mira, es que con Marilla se dice así. Sí, sí, Marilla, pero alta falseta es lo imposible. Pues con, con este tema nos vamos a despedir ya, de todos modos. Eh, no serían te sabréis, os agradecido a vosotros, claro, que os hay, hayáis vamos acercado. Sí, siempre es un placer, es que recasco. Sí, que, bueno, veréis, antes más asiduos de pues del programa de Pedro J. Sí, sí, eso. ya sí, sí, sí. Ya fenecido, el programa, no, Pedro J., claro, Pedro J. <risa> Sigue muy vivo y sigue haciendo mogollón por la escena metalera de, de Nafarroa también, pues porque desde... Desde su infernuta Taverna Le seguimos el, infernu, sí, sí. el Inferno eso es, sí. Hace, teníamos, teníamos ganas de venir aquí al, cómo estamos ustedes también Os eh? sí, pues sí. pues lo agradezco Os agradezco que hayáis venido Y oye, muy buen rato hemos pasado Y la verdad es que yo creo que la gente se la habrá gozado Con la música que hacéis vosotros oye, y, pues, un pues, placer Que así sea Con esa eso. música nos vamos a despedir ¿Tenéis vez? alguna cosa más que añadir vosotros A esta ronda de preguntas? No, agradeceros no. nuevamente que, que se vaya todo Cristo a los bolos eh, Vaya pillando cartelico, ahí en el Facebook Puede seguirnos, puede ver todas las noticias y puede sí, ver Está todo... la cosa muy mala que sí, hay, sí. Que, hay, que ir, hay que ir a los conciertos, hay que apoyar a las bandas es. locales Por escena local ay, ay, es. ay, ay, si nos ha olvidado el agradecimiento Otro saludito a Iñaki, nuestro amigo Iñaki, Iñaki. Iñaki. Iñaki Un saludo para ti Venga, pues ese saludo para Iñaki Iñaki es Y con los gachete con Iguela nos despedimos ya Pues ahí está la entrevista que realizaron nuestros compañeros del programa ¿Cómo están ustedes? De ratia a la formación X con motivo de la salida de su cuarto trabajo discográfico. Y nosotros los que vamos a poner ya el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música. Ya sabes que estamos contigo cada jueves entre las 6 y las 7 y media de la tarde en riguroso directo. Nos puedes volver a escuchar el sábado y el domingo, la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde en el mismo día al 100.8 FM de Berriozario y Ratia, pero en repetición y nos puedes... Escuchar cuando a ti más te guste, a la hora que más te venga en las redes sociales en facebook.com barra euskalmusica berriozar y ratia. Y nos vamos a ir con el primer trabajo discográfico de Lachen. Nos vamos a ir hasta 1996, bajo el sello Oyuka, el álbum con Ciencia a la Infernoa. Y qué mejor que despedirnos con la canción La Balada Azul. La Staná, considerada por los oyentes de Euskadi-Gastea como la mejor balada de 1997. Así que nos vamos al recuerdo, nos vamos hasta 1996. Primer larga duración de Lachen, el tema La Staná, del álbum Conciencia a la infernua Euskal Música vuelve dentro de 7 días aquí al 100.8 a Berriozar y Ratia. Hasta entonces, un saludo, agur. La tía